de su asistente Carlos Duro ¿no? que eligió Mark Anthony y bueno no es lo tuyo no porque el tuyo es a Roseburg. ¿en serio? eligió Mark Anthony y hoy no, no, no no, no, no. la verdad, no. un abismo de distancia tengo con Carlos bueno Gonzalo gracias por atendernos como siempre bueno algunas palabras sobre Chapo que conoces mucho eh, bueno la verdad lo que pude este compartir con él en la selección nada es redundante hablar de, de este tipo de personajes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 Semana movilizante, ¿no? Porque se empieza a retirar por completo la generación dorada, ¿no? Lo de Manuel el otro día, Pancho Hasen, su jugador es emblemático, ¿no? Y, y que ha dirigido mucho. Sí, pero queda la escuela, ¿eh? No, no todavía la generación dorada queda algo ahí. Eh, sí, bueno, evidentemente los años pasan para todos, y dentro de Chapu como también lo de Manuel esta semana, la semana pasada, y lo de Pancho pega fuerte porque son jugadores que le han dado mu muchísimo a nuestro básquetbol y evidentemente lo vamos a extrañar bueno, Pasando a San Lorenzo, tu terreno ahora habitual, eh, balance lo que fue Bama, y viene fue raro eso del partido que se tuvo que suspender y que fue jugando a, eh, a oscuras Sí, bueno, este la verdad que una experiencia nueva eh, un poco me quedó el, el el sentimiento como que fuimos de sparring de, de Kentucky porque la verdad que era su campamento eh, ellos estaban en pretemporada, entrenándose, nosotros fuimos de invitado y eh, ahora que deportivamente ese partido no nos sirvió mucho y un poco más el, el partido con, con el equipo serbio que en definitiva fuimos en de las mismas condiciones pero bueno, una experiencia nueva eh, y que jerarquiza también a Sabrenzo estar en, es, en ese tipo de certámenes Bueno, a 17 días del debut, ¿cómo está el equipo? Porque hubo una reconstrucción este, esta temporada con muchos extranjeros, tal vez, más de la cuenta Sí, sí, sí, ya, ya hablamos del tema eh, bueno, tratando de acomodar las piezas sabiendo que este, son todos jugadores importantísimos jugadores que eh, que cada uno por sí puede llevar el equipo adelante el tema es ceder un poco los egos, tratar de, de jugar para el equipo y bueno, la verdad que día a día entrenamiento, entrenamiento yo veo que, que se está mejorando puede con eso porque además en el medio Sabesos tiene objetivos muy muy grandes en esta temporada bueno eso es lo que nos pone a todos los pies de la tierra tener objetivos grandes significa que el equipo tiene que reunir como tal así que eso está bueno para nosotros Madreona, ¿Es Madreona genera alguna preocupación teniendo tantos extranjeros o está todo calmado esa situación Sabesos va a jugar toda la temporada con estos extranjeros? Bueno tendría que preguntarle más a la dirigencia pero evidentemente eh, me está saludando Montero ¿sí jugó a la salud? Ah, sí, sí Este, pero ahora, no, no tengo novedades. Bueno, partido inaugural, poca confirmación por ahora, pero se han hecho preparados para jugar donde sea. Sí, sí, sí, nosotros todavía no estamos al 100, pero eh, supongo que ya en una semana más estamos estamos pronto para jugar. ¿Y le sigan novedades? ¿Muneriales Club y Compartil Continental? ¿Se sabe algo? No, no, no. A ciencia cierta no tenemos nada definido. solo sea, muchas gracias por tu tiempo bueno, y bueno, voy a disfrutar de esta presentación. Hasta ahí, chicos, una palabra entonces de Gonzalo García, entregador de San Lorenzo. Buenísimo, buenísimo. Este, eh, habrá que ver, a ver cómo puede ensamblar, ¿no? Todas esas piezas, que el técnico de, de San Lorenzo de Almagro, que, como como bien decía recién, quizás es el, el gran desafío, ¿no? Por parte de... Y creo que también lo comentaba Claudio claudio Villanueva. Ese tema de que es el gran desafío por ahí de, de Gonzalo García y del armado de todo el equipo de, de San Lorenzo de Almagro. ¿Cuál es el panorama, Santi, ahí adentro? ¿Quiénes están...? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo se les quedó? ¿Cómo es el timing del evento? Bueno, estamos en el segundo piso, como decíamos, de Howard Johnson acá en Lima 300 Los periodistas siguen pasando, muchos colegas. también, también a Nota Individual, la gente de DirecTV, con Pablo Viola en la cabeza. Vemos a, a, a José Montezano, que se lo hizo más temprano para Esportia. Está Matías Traversa. Lo vemos también a alguien que no falta nunca, ¿no? como Campanielo, llegó David carlín Leo Montero, que lo escucharon allá, quiere jugar en San Lorenzo, y después, bueno, como decíamos recién, estaba Gonzalo García, que llegó con su, con su asistente, Carlos Duro, eh, para no perderse el evento de presentación.